みんな、みんな、みんな、み、hmm. Muy bien, ya llegó、eh, nuestro invitado del día de hoy. Vino un lunes feriado, el señor, este, así que le vamos a agradecer doblemente su presencia. Al señor Juan Carlos Lacurain. Bravo. Vicepresidente... Ahora tengo que decir un montón de cosas. ¿Es vice... ¿Por qué no me lo dices? Se、usted? lo digo yo.、Eh? Usted ocúpese de la conducción,、sí. vicepresidente primero de la Asociación de Industriales, Industriales... Metalúrgicos de la República Argentina.、Ah, ahí está. Lo puedo asistir un poco, voy, si quieres. Sí, me parece perfecto. Miembro de la UIA, fue presidente de la UIA en、uh -huh. el 2008, fue Juan Carlos. 2007-2009. De 2007-2009. Así、claro. es. Eh, qué momento, ¿no? m o m e la primera todos. crisis del campo y también la primera crisis energética, ¿no? Ese, ese invierno que, que nevó en Buenos Aires. El invierno Aires. que nevó,、eh, me lo acuerdo perfecto. <risa> Él es licenciado en administración de empresas y contador también. Contador público, sí. Además de tener tradición desarrollista、uh -huh. y bueno, pensamiento, si se quiere, de alguna manera acorde con el, con el modelo que lleva adelante el gobierno nacional, todavía. ¿Podemos decir que sí? Sí, sí, i m p o r e Porque por hay、decir. otros vascos que se han puesto más bien díscolos, ¿no? Bueno, claro, este、eh, le dicen. A las c u n le dicen vasco. Claro, a las Curain también le dicen vasco. Y uno podía encontrar antes algunas similitudes、eh, de una cara、eh, de desaprobación、entre、en las Curain. Entre el vasco de Mendiguren Entre y el vasco de las Curain, pero que lo diga él, no lo voy a decir. Yo tampoco hablar de alguien que no está. Si no hablemos de las、pero、ideas. Si somos periodistas, ¿cómo no vamos a hablar de lo que notan? ¿De qué crees que hablemos? Bueno, de nosotros. O sea, después, Yo le quiero preguntar a las Curain si sigue con la misma visión de las políticas industriales del gobierno nacional.、Eh, absolutamente. Yo, aparte, digamos, yo comencé el gremialismo empresario en el año 76, ¿no es cierto? Y digamos que el, el, la culminación de un gremialismo reclamando. Eh, mayor trabajo para, para la industria nacional y para los argentinos fue la huelga que hicimos con la unión de obra e metalúrgica ya por el año 1998 con lorenzo miguel no es cierto así que es decir empresarios y trabajadores hicimos una huelga juntamos en ese momento unos 60 mil trabajadores y los empresarios la consigna era que los industriales venían al frente de, de la columna de su fábrica no Eso Ay, le hicimos a. Era Dieto g u a d a ñ i el secretario de Industria en ese momento. En ese momento confluyeron <coughs> los intereses, por lo menos pudieron ponerse de acuerdo empresarios con trabajadores y pareciera que debería ser lo más obvio, ¿no? Sí, sí. Ahora, tampoco、eh, es fácil que se pongan de acuerdo los empresarios y los trabajadores porque también hay intereses siempre encontrados. ¿Cómo, cómo es esa relación al final?、Eh, creo que nosotros,、eh, a partir del año 76, estuvimos distraídos, tanto. Este, los trabajadores, como los industriales. Detraído en el sentido de que estamos mirando nuestra propia realidad, es decir, los dos. Y me parece que el momento, ese, esa e e s confluencia que hubo y, y esa posibilidad, ¿no? de, yo en ese momento era presidente de Adimbra y Lorenzo era, era el presidente de la Unión e r o p Metalúrgica, cambió un poco la relación que nosotros tenemos con el sector de los trabajadores. Hoy, Ustedes nos ven en los diarios y en todos lados en el, en el mes de marzo, abril y mayo, cuando estamos discutiendo salario, cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando la buena amenaza, amenaza con un paro. Pero también paralelamente tenemos un Instituto de Desarrollo Industrial y Social, en donde el último, la última publicación va a salir posiblemente en dos meses, y es la visión que tenemos los, los empresarios y los trabajadores Sobre la reformulación de los organismos internacionales. ¿Qué debería hacer el FMI, o o n d o n e t a r o Internacional? de acuerdo a nuestra visión, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, n o cierto? es viendo la realidad de los países emergentes? j u n Carlos, ahora, perdón, Mingo,、eh, pero hablaba de la alianza entre los trabajadores y los empresarios.、Eh, hoy se da un fenómeno para mí muy particular, que es que en las tres listas peronistas de la provincia de Buenos Aires hay. Empresarios, en, en, en los armados, digo, empresarios y trabajadores. En Frente para la Victoria hay una a de la Unión Industrial Argentina que está de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional y, bueno, desde ya que hay trabajadores acompañándolo, está la CGT de Hugo Moyano, o el espacio en realidad de Hugo Moyano, acompañando al empresario Francisco Narváez y la Juventud Sindical fiscalizándole los votos a José Ignacio de Mendiguren en el espacio del Frente Renovador.、Eh, ¿Dónde está el.? El real espacio en el cual los empresarios y los trabajadores pueden generar una sintonía dentro de esas tres listas. ¿Cuál es el que usted identifica? No, yo lo, lo, lo que pienso es: primero,、eh, uno tiene que tener una identidad con lo que se propone del otro lado, ¿no es cierto? Porque una cosa es decir, nos vamos a juntar, como tantas veces hemos dicho, nos vamos a juntar, nos juntamos para qué. Ese juntarnos termina siendo juntarnos 15 minutos. Digamos, uno tiene que tener una ideología de saber para qué se junta. Yo creo que dentro de ese espacio, en donde uno puede mirar el conformado de una lista, se puede dar cuenta que confluyen ideologías de todo tipo. Entonces, yo no sé cuál es el, el, el juntado, digamos, no, no, no, no sé si es un, un elemento de, de, de ver este, una posibilidad de acceder a determinados espacios. O realmente un pensamiento. Esto, esto es lo que yo creo. Por eso, eh, eh, cuando a uno le ofrecen un, un, un sitio, me parece que lo t i e n e que analizar desde el punto de vista de la militancia de lo que ha hecho, y no desde el punto de vista del espacio al cual podría acceder, en donde posiblemente sus ideas, una vez accedido a ese espacio, sean h d e j a d o de lado. Es posible. Aparte, ningún espacio. Al final, si estamos pensando en Hugo Moyano,、eh, terminó haciendo las movidas más torpes. Bueno, incluso. Incluso en términos personales. Facundo,、eh, y lo que decimos siempre, la juventud sindical. Y ahora quería hablar también de esto, me doy el pie a mí mismo,、eh, que ha criticado tanto la ley de asegurador de riesgo de trabajo y lo ha criticado Demendiguren como ideólogo. Ahora, bueno, está en el espacio donde también está José Ignacio Demendiguren.、Eh, El gobierno nacional ha tenido durante toda esta etapa las leyes generalmente en pos de los intereses de los trabajadores. Excepto, y creo que.、Eh, ¿Te puedo tutear? Sí, con、digo? todo. Que vos vas a disentir con esto, pero excepto la ley de ART. Sí.、Eh, yo entiendo lo de la industria del juicio, entiendo los 800 millones、eh, que se ahorran y que en teoría van a las indemnizaciones, entiendo todo eso, entiendo. Que los abogados, los peritos, los fiscales deben estar enojados. Pero más enojados me parece que con esa ley en la cual no se puede identificar、eh, a otros actores que el Ejecutivo y la UIA,、eh, con apoyo de muchos sindicatos.、Eh, uno se acuerda cuando se anunció la primera fila, estaba lleno de sindicalistas, que es muy perniciosa para los trabajadores. Bueno, se cierra la、sentido? doble vía. ¿En qué sentido? En el sentido que un trabajador. Cuando tiene un accidente laboral, por sí, ejemplo, sí. Al, in, al eliminarse la doble vía、sí. y al pasar del fuero laboral al civil,、eh, primero, sabemos que el fuero civil tiene mucha menos... Eh, contención de última para estos motivos que el fuero laboral no lo digo yo, lo dicen、sí. especialistas en última. y lo otro que tiene que aceptar la indemnización de la empresa porque no entrando en juicio se extendería muchísimo tiempo y a lo mejor un trabajador no puede esperar dos tres años, que es lo que es un juicio、sí. corto, para estar de acuerdo con una indemnización. Bueno, ahí, ahí、eh, digamos. Lo, lo estamos, estamos valorizando una, una cuestión y no es bueno valorizar, sobre todo cuando el extremo de esa valorización puede ser una vida. n o Entonces no,、sí. no, no es bueno. Pero digamos, del otro lado, lo, lo que nosotros hemos asistido es a una cantidad brutal de abusos. ¿no es cierto?, Porque en definitiva se creó toda una dinámica alrededor de lo que es este, la ley de riesgo de trabajo, en donde lo primero que había que hacer era la prevención. Entonces, lo primero, lo, lo primero que, que era la prevención y que las CRT tenían que cumplir y con un programa de prevención no se cumplió. ¿no es cierto? Ese es un, un primer tema. El segundo tema, cuando vamos a, a las indemnizaciones, es muy fácil decir: mirá, este, agarremos esto y, y vayamos por más. Ahora vayamos por más. Digamos, ese más, ¿quién, lo, quién se lo llevaba? a q u é era un negocio de quién? Es decir, porque vos mismo me estabas diciendo recién de que comprendías algunas cuestiones relacionadas con esto. Es decir, sí, sí, ¿cuál abogados, era el negocio que era?、Sí, ¿Que、sí. era l a j u s t a indemnización de, de los trabajadores o era un negocio de, como vos me decías, peritos, bueno, pero abogados, etcétera? Los trabajadores podían cobrar más. No, depende, porque si, los, si partimos de una base en donde un valor. Es un valor bajo, se establece un valor bajo, evidentemente no está bien, bien dado. Es decir, nosotros nos acordamos de aquel caso del piloto de, de Austral, ¿no es cierto? Ese caso triste del piloto de Austral, donde obligaban a cobrar por cuotas, etcétera, etcétera.、Esa、es una cosa que estamos estipulando nosotros. Eso es una cosa que se había estipulado d e d e la superintendencia de seguro. Ahora, cuando hay una indemnización que se fija, que es lo más razonable posible, porque hay un tema que posiblemente ustedes no, no lo han evaluado, pero acá, cuando, cuando nosotros fuimos transcurriendo, por poner 2003 hacia adelante, nosotros fuimos haciendo el ajuste de los salarios. Ese ajuste de los salarios、eh, hacía que nosotros tuviéramos que pagar más a las a s e g u r a d o r e s Ahora, ellos no actualizaron, el Estado no actualizó las indemnizaciones. Las indemnizaciones、claro. Entonces, ese, ese mayor valor, este, algunos, algunos dijeron que eran por las mejores prestaciones. Yo digo, no se adecuaron las indemnizaciones. Y, había, y yo participaba de una comisión. En donde se hacían las adecuaciones de las indemnizaciones. Entonces, me parece que con una correcta、eh, indemnización, n ¿no、es cierto? Una evaluación donde pueden participar varios actores. Vuelvo a repetir: ¿quién le pone un precio a, sí, a un accidente? Con brazo. Eh? ¿Eh? ¿Quién le pone el precio?、Claro. Eh? Es un tema delicado. Ahora, si esa indemnización no es este. No es este, la que el, el, el trabajador este, cree que debe tener, evidentemente tiene el reclamo civil. Y ahí,、eh, coincido, puede, puede ser lo que vos decís: es decir, bueno, puede esperar este,、claro. dos años, tres años. Ahora, nosotros este, nos tenemos que hacer cargo del negocio de, del, del, de la justicia con los peritos, con los contadores. Este, no, está f u e r a Los abogados, los contadores, es decir, yo soy contador. Este, está muy enojado. Sí, en realidad podríamos、hay. hablar un día entero de, de la cuestión. Sí, sí, s el t e a No, n、no, aparte está fuera largo, de en la c u s i ó n de la justicia. Vamos un poco a la coyuntura. Vale, eh, dele, eh, Juan Carlos, el resultado de las elecciones primarias del <coughs> domingo, este que pasó e l anterior, <coughs> ¿está ligado de alguna manera al momento económico del país? En, Digamos, el en, resultado... para, algunos, para algunos sectores es posible. Para algunos sectores es posible. Yo creo. Este, que también hay, digamos, hay una campaña muy fuerte ¿no es cierto? Eh, hacia, hacia este gobierno, ¿no? de, de muchos sectores, y, y se va viendo con algunas medidas que se han ido verificando en este último tiempo.、Digamos. El tema de la ley de medios, que es un tema central en, en todo este tema de las campañas, me parece que. Lo último que estamos, a lo último que estamos asistiendo es a llamar a un montón de gente a ver qué opina, cuando la realidad, la facultad la tiene que tener el órgano que se asigna a la facultad para decir cuando una cosa es constitucional o no. Es decir, estará previsto, pero digo, me parece que es una manera. Estamos saliendo de las audiencias públicas a las、sí, que convocó. Sí, me parece que... que es una forma de seguir estirando una definición. Cuando la verdad es que la definición se bueno, la, hay que, hay al, que hacerla. Bueno, pero y e n d o a l momento económico. Hay,、eh, para vos hay gente que、eh, votó a la oposición por no, no poder comprar dólares, por inflación.、Eh, ¿Cómo está el momento económico del país para vos y, y, y cómo llega a la gente también eso? Bueno, al, en el caso de, de los trabajadores, Digamos, quizás el tema de la inflación es un tema que les impacta muy, muy fuertemente, independientemente que se van corrigiendo con las discusiones salariales anuales, ¿no es cierto? Pero digamos que el hecho del, de los aumentos de precio s que se pueden dar en algunos lugares es un tema que, que puede impactar en el sector de los trabajadores. También yo creo que en, en la Argentina hace falta una No sé de qué forma se puede hacer, ¿eh? Eh, lo digo claramente. Hace falta una discusión de cuál es el valor de las cosas, n o porque las cosas tienen valores por barrios. Es decir,、eh, yo, pago un, yo pago un precio en caseros, este, pago otro precio en palomar、sí. y muy vieja pago otro、pero、precio、no、en el m n o Pero siempre así. En todos los、bueno, países. Pero yo digo, pero, digo、eh, no sé si es en t o d o e l mundo así. Yo no, no, no sé si es en todos lados o en todos lados existe esa disparidad en, en, en los valores. ¿no? Me parece que las cadenas de distribución es un tema que algún día se tendrán que, que comenzar a analizar fuertemente en nuestro país. ¿Para vos es uno de los principales desafíos el tema de.? Es una, es una forma de trabajar el, el tema de la, de la inflación. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno,、eh, lo, lo que nosotros. Depende de quién conteste, ¿no? Pero si es、si, no, no, tu、sí. poder de hacer. No, no, por supuesto que en, en mi pensamiento no está para nada ningún tipo de ajustes y ningún tipo de, de medidas que r e s t r i c j a n el crédito elevando las tasas, las tasas de interés, ¿no es cierto? No, no está... Yo creo que lo que hay que dar es cierta previsibilidad con determinadas cuestiones, con determinadas variables, ¿no?、Eh, creo que este es un tema. Que, lo, que se, puede, se puede hacer perfectamente. ¿Quieres escuchar de lo que dijo Héctor Méndez ayer? ¿Fue? ¿Sí no? Titular de la, hoy a la mañana. Titular hoy a la, de... la mañana,、sí. esto fue lo que dijo Héctor Méndez, titular de la u a Las、uh -huh. elecciones es una cosa. ¿Eh? e u a l q u i e r democracia, pasan, v i e n e ganan, pierden. e s es o s una cosa de todos los días. No, no, no veo por qué podría afectar la gobernabilidad. Hacer las correcciones tendrán más votos y si no se hacen las correcciones tendrán menos votos. Bueno, escuchemos después cómo porque él además agrega cuáles serían estas correcciones que se, podrían hacerse. Y veamos lo que representa i d n o s p l a n t e a Nosotros tenemos algunas, algunas cosas que le hemos planteado ya antes y ahora,、eh, no, independientemente de, de un resultado electoral, le hemos planteado algunas este, situaciones que tiene el sector industrial y que les preocupa.、Eh, por ejemplo, La l e t i t u d la obtención de las famosas de Jai, que son las que ponen en marcha el motor de las empresas. n o Héctor Méndez era el que escuchábamos,、eh, sugiriendo bueno, cuáles son las correcciones que pueden hacerse de acá a octubre. Igual no ponía en cuestión la gobernabilidad, que es otra de las cosas que está como de moda. Bueno, yo、planteando. tampoco lo, lo pongo de moda y creo que existe un fuerte compromiso de algunos sectores. Por lo menos en el caso nuestro de los metalúrgicos, este, está muy claro. Acá no, no estamos hablando de gobernabilidad, estamos, acá estamos hablando de, de otras cuestiones. El, lo que decía Héctor Méndez es uno de los temas que este, se le planteó a la presidenta el día que fuimos a, a verla, pero digamos.、Eh, Nosotros como metalúrgicos tenemos una cantidad de, de medidas que serían sectoriales, s ¿no、es cierto? Y que mejorarían nuestra performance. Una puede ser el tema de la de Jai. En la Unión Industrial Argentina se planteó esto y, y salió que, que yo había manifestado, que creo que hubo un artículo ahora hace poquito en ámbito financiero, una periodista que no, que no conozco, relacionado con que la, la cercanía mía hacía de que este, los metalúrgicos no tuviéramos problemas con las dejai quiero decirle s que al día de hoy yo tengo dos dejai que no me salen hace 15 días así que no las dejai <risa>、no. de son unas declaraciones juradas anticipadas de importación con las cuales se administra el comercio、sí. digamos、eh, si hay algo que los metalúrgicos tenemos claro es que en estas situaciones internacionales hay que administrar el comercio Digamos, los precios a los cuales nosotros somos sometidos internacionalmente, de, por ejemplo de origen asiático y últimamente de origen europeo, ya sea de países que tienen un desarrollo importante como puede ser Italia y España, eso hay que, hay que administrarlo porque realmente muchas veces responden a precios de liquidación y no a precios de una, de una producción. Entonces, las de Jai sirven para eso. Antes existían las licencias no automáticas, es decir, que uno、claro. para poder importar necesitaba gestionar una licencia. Se eliminaron las licencias, quedaron las de Jai. Entonces, las de Jai sirven, este, entre otras cosas, para, para este monitoreo de lo que son las importaciones y,、Bien. por supuesto, con algunas cuestiones que tiene este, la Argentina con relación a la balanza comercial. ¿no? ¿Cuál es? Sí, pero. Sí, no, la periodista de la que hablaba、eh, la s Curain. Es una periodista conocida en ámbito financiero, creo si hablamos de la misma, porque yo me acuerdo de haber leído esa nota, es Liliana Franco.、Eh, sí, que, sí, Liliana Franco pero... que hablaba de.、Eh, la conozco, a Liliana Franco, pero no. De las demoras en la autorización para importar, era eso básicamente. Eh, eh, las pruebas.、Sí, sí. s una cosa es hacer este, evaluaciones con respecto a, a una persona y otra cosa es hablar sobre, sobre、claro. la, la, las cuestiones de Jai. Yo les digo, lo que nosotros hacemos en a d i n d a es precisamente todas las semanas tener una cantidad de, de expedientes de j a i c o n que tiene algunas dificultades y lo hablamos directamente con el secretario Moreno. Es decir, es la, la, la actividad que desarrollamos nosotros, no, no somos una entidad que solamente、eh, discute salarios, somos una entidad que a su vez también este, trata de resolver los problemas de los industriales.、Eh, ya que lo mencionó a l secretario de Comercio, el Polémico Moreno, vamos a, pedir,、eh, vamos a escuchar una canción y después me va a contestar si acaso es verdad que fue su alumno.、Sí. Moreno y sobre devaluación.、Perfecto. Baba Sónicos, ¿querés comunicarte? 499-0937, ¿eh? estamos hasta las 14 aquí en Mira quién vino. Baba Sónicos, ahora suena la lanza. 何でか。 Quién vino. Un programa que va al mediodía, pero te da vueltas hasta la medianoche. Seguimos con nuestro invitado el día de hoy, este de lunes, feriado, con lo cual todos tenemos muchísimo mérito e esta r e u n Más él. Compañeros, sobre todo el invitado, Juan Carlos Las Curain, expresidente de la UIA,、eh, vicepresidente. Primero. Actual, prim así se dice.、Uh -huh. Vicepresidente primero.、Uh -huh. ¿Hay un vicepresidente segundo? Sí, claro, sí. hay un vicepresidente tercero. Nosotros、oh, tenemos, ¿Cuántos vicepresidentes tenemos? Cuatro. Nosotros tenemos claro, cuatro. <risa> cuatro. Bueno,、eh, termino la frase de a d i m r a que es、sí. la i n s t i t c i ó n de m e t a l ú r g i c a de la República Perfecto. Argentina. Perfecto. Y quedó en el titero, Mingolini. Usted iba a hablar de un personaje. De Polémico Moreno, que dice haber sido、eh, alumno de las Curaín, pero las Curaín dicen no acordarse, con lo cual no hay anécdota. No, no, no. Pero podría inventar, ¿no? Invente un a anécdota. No, yo s、sí, que... Sí, había un loco que gritaba del fondo, le levantaba el l i b o hice muchos、dedito. años, hice muchos años de docencia y, y como 17 o 20 años d e docencia, terminé en, en. ¿En la UBA? En UBA, sí, terminé en UBA, sí. Antes, estaba,、eh, Creo que Moreno fue alumno mío en u a d e Y este, pero la última, los últimos años di, di casi exclusivamente en UBA. Y me, me fui porque ya este, empecé a, a, a comparar si tenía que ir a dar clase y con los vidrios rotos, sin luz a las 7 de la mañana,、sí. o, este, o llevar a mis hijos al colegio. Entonces ahí tomé la decisión. Claro, la docencia, la te, todo tiene un límite, ¿no? Ope, Incluso no la docencia. El... Eh, Las Cruces se ha hablado mucho que lo, muchos industriales,、sí. eh, de hecho lo han dicho, tal vez el caso de Méndez es el más paradigmático,、eh, que lo sugirió hace poco, había dicho en su momento que Argentina se parecía a Cuba, ¿no? cuando él era en el, en el periodo anterior presidente de la Unión Industrial,、eh, en torno a la devaluación.、Sí. ¿Qué opina Juan Carlos Las c u r u c n、no, s lo, lo que pasa es que. Cuando nosotros tenemos d evaluaciones todos los días, ¿no es, cierto? Uh -huh. es decir, lo que alguno puede plantear es este, que esa d evaluación puede no alcanzar, no puede, puede no alcanzar a determinados sectores. Yo creo que hay distintas herramientas, es decir, por eso no, no hay que hablar del tipo de cambio nominal, sino que hay que hablar del tipo de cambio real que puede tener cada sector. También、eh, una de las cosas que no, que no se analizan, y a veces es muy difícil hacerlo de la Unión Industrial Argentina, son los distintos tipos de intereses. ¿no、es cierto? Cuando i e r t o c una entidad, si bien tiene dentro de su seno este, una gran cantidad de, de, de subentidades que representan a sectores pymes, no muchas veces las que están ahí adentro son como el caso de lo m e t a l ú Nosotros somos un caso. Bastante especial porque cerca del 99% somos pymes y además, dentro de ese 99%, el 85% somos de capital nacional y parte de ese 85% está muy arraigado en las regiones. Entonces,、eh, nuestra visión muchas veces choca mucho con aquellas entidades también sectoriales, pero que están más circunscritas en determinados lugares. Si vamos a hablar, no sé, del de vino, estamos hablando de determinadas zonas de la Argentina.、Sí. Hay、ah, en otras, pero digamos el corazón、eh, está más ligado a Cuyo. Por ejemplo. ¿Los por p e e j m l o metalúrgicos están dispersos por todo el país? Nosotros tenemos, en este momento tenemos 20 regionales. Las últimas regionales que, que hemos abierto son la s de Misiones, que aunque parezca mentira hay un gran entramado metalúrgico, y la de Tucumán, que por supuesto con todo el tema del a azúcar y todo el tema de la vinculación con Salta hay un entramado metalúrgico importante. Y ahora estamos este, observando una gran cantidad de empresarios pymes metalúrgicos en la zona del Chaco. ¿no? ¿Creció la industria nacional en estos últimos años? Sí, sí, sí, muy fuertemente. muy u f Es decir, nosotros en el 76 eran 500.000 trabajadores metalúrgicos y alrededor de 75.000 empresas. Terminamos en el 2001 con 70 u 80, según algunas versiones pueden. Pero no más de eso, 70.000, 80.000 trabajadores metalúrgicos y unas 18.000 empresas. Y estamos hoy en la actualidad con alrededor de 300.000 y unas 24.000、ah, bueno, empresas. Se c u a d r u p l i c ó casi. No, no, sí, sí, la actividad. La actividad es decir, por eso es que, digamos, cuando e n t r a m o s a discutir sobre, sobre el modelo y, y nuestra participación y nuestro apoyo con las críticas. No críticas, sino con la sugerencia de aquellas cosas que pensamos que se deben corregir. Evidentemente, siempre lo hacemos teniendo muy claro qué pasó del año 2003 para acá. Ahora, una pregunta clave, me la a noté porque no me la quería olvidar. ¿Estamos creciendo o nos estamos desarrollando? Bueno, ese es este, el discurso de un amigo mío, que dice que no es lo mismo crecer que desarrollarse. e e t á e Vasco? Algunos sectores se desarrollan y otros sectores crecen y se desarrollan y otros crecen solamente. Digamos, Cuando uno tiene un, un gobierno que dice, por ejemplo,、eh, hablando de, en área nuclear, ¿no? dice señores, la Argentina va a ser el, el, el proyecto de lo que es el CAREN. El CAREN es un generador una, este, que va, va, va a generar este, cantidades chicas en, en nuclearmente, ¿no es cierto? Es En el orden de 120 megavatios y el prototipo va a ser de alrededor de 25 a 30. Cuando se define claramente que eso se quiere hacer con la industria nacional, uno empieza a desarrollar la industria nacional y en eso empiezan a,、eh, empiezan a haber inversiones en materia de recursos humanos, inversiones en materia física, es decir, en bienes de capital y también en la tecnología de lo que son las transferencias de tecnología de otros países. La Argentina hoy tiene el desarrollo de este prototipo, que lo está lanzando próximamente, con el firme propósito que sea el 100% hecho c o n la industria nacional, para después en el futuro exportarlo con la industria. Bueno, entonces hay sectores que crecen y hay otros que se desarrollan. eso, hay sectores que uno puede decir e s t e sector hoy está creciendo, también puede decir que está creciendo y desarrollándose, y puede decir que hay, que hay hacia otros sectores que hay que d e s a r r o l l a r nuevamente. El caso ferrocarriles. En el caso de ferrocarriles, la Argentina tenía una industria ferroviaria muy importante. Esa industria desapareció, es decir, quedan muy pocos este, talleres en donde se, se realizan este, actividades para el sector ferroviario. Hay que desarrollarlo nuevamente. Ahora,、eh, a ver, pensando un poco la parte política y quiénes son los, los que van a cranear el plan económico de cada espacio. El caso del Frente Renovador, ¿no? El Frente para la Victoria lo conocemos todos. Sí. De Francisco de Narváez y el de Margarita e s t o l v i s e r bueno, no está teniendo de repente la representación que l e podamos discutir. Y el Frente Renovador de Massa tiene a dos figuras que yo imagino que usted conoce bien, que n o c o n o c e bien, que son Miguel Peirano y Ricardo Delgado. Le tiene a Martín Redrano. Martín Redrano. También. Sí, sí. ¿Cómo se puede generar.、En、el famoso bajo de m e n d i g u r u m Está bien, digo, pero el、en、equipo económico. El e q económico. Claro. Ah, bueno. El equipo、mira. económico.、Eh, ¿Cómo pueden generar algo de、eh, protección de la industria? Un tipo que creo que lo cree firmemente como Peirano y un tipo hiper aperturista como puede ser、eh, Martín r o d r í g u e z Bueno, creo que en los, los reportajes que, que yo leí de, de Miguel、eh, son reportajes donde claramente、eh, está su pensamiento económico con el cual coincidimos c l a r a m e n t e No puedo decir lo mismo. ¿Qué hace? No, no, no sé. Que... Eso tiene que m p r e n d e r l e s i r a n o t i e n e s -ES, dirán, ¿no? un, un, un hombre, y lo digo en el sentido virtuoso de la palabra, con mucho sentido de la oportunidad. Piensa mucho las cosas antes de hacerlas y es vivo, digo. Lo saludo. Ahí te faltan los dedos. Tool, ¿no? no digo que sea un ladrón, <susurra spatpla> no, no. Pero vos decís te, digo... que olió que había un barco que se hundía y pegó el salto.、O? No, digo que él,、eh, es, aparte es un caballero. Él, cuando se fue del gobierno nacional, jamás. jamás hizo alberto fernandismo no eso de pegarle al que está en el pillo creo que, que, que va por otro lado pero volviendo digo a lo de Yo creo, a la creo, parte económica y s i é n d o lo amiguel creo que eh, evidentemente eh, le, le habrán pedido una, una, una, una opinión Él tiene un pensamiento y no dudo que si ese pensamiento no es respetado se va del espacio. Conociéndolo. ¿Y qué、no、crees? ¿Qué, perdón, ¿Cuál va a primar? ¿El d e a r r e d r a d o o el de peirano? Vos、no. estás a hacer una especulación al...、no、sé. en vano.、Claro. No、sé. La verdad que no lo p u e d o decir porque, aparte, no, claro, no la, conozco. Lo, lo curioso es que son tan contradictorios los planes y confluyen en ese mismo espacio s o con... Sí, es, es un espacio. Por eso, a muchas veces bajo la. Bajo el nombre de La Renovación puede, pueden estar figuras del PRO, figuras de la coalición cívica, figuras que,、no, que están en otro, en otro ámbito y no, no, no se sabe bien q u e representan y ocupando lugares importantes dentro de una lista. Por eso yo hablaba del tema de la militancia hoy, ¿no?、Uh -huh. Es decir, cuando uno tiene claro este, y la, las figuras que acompañan son, tienen claro hacia dónde vamos. Estamos con Juan Carlos Las c u r a i n、eh, Vamos a escuchar una canción, ¿les parece? Después Después, pues. Hasta las d o 2. 13 minutos para las dos. Es v i c e n t i c o q u i e n suena? a a q u i e n Mira q u i e n vino. Creo que me enamoré. 22 grados 4 la temperatura. El cielo parcialmente nublado. Humedad del 52%. Y la máxima para hoy es de 22 grados. Pero según parece, vamos a subir un poquito más.、María. Creo que me enamoré. I'm the sun. Desde las doce y media, Julia Mengolini, Iván Sarkroski y Mira quién vino. Mira quién vino. Muy bien, seguimos aquí en Mira quién vino. Nos queda poco tiempo. Estamos, lo vamos a aprovechar con nuestro invitado del día de hoy, Juan Carlos l a s c u r a i n Que es empresario, es presidente de ADINRA, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos. Vice, de la vicepresidente. Eso, vicepresidente primero, discúlpeme,、eh, me parece muy el difícil. El presidente está en San Pablo en este momento, ahí se enoja. Ah, mira vos,、eh, no creo que nos esté escuchando entonces. Fue presidente de la UIA en un momento muy turbulento de la Argentina. Fue presidente de la UIA entre el 2007 y el 2009.、La、crisis de campo. ¿Cómo? ese campo que qué época esa no, no y, la, y era tanto días o los s d así después este de volver la, las fjp es ir recuperar los, los fondos realmente momentos bastante bastante turbulentos pero bueno、eh, era u n b u e n un buen momento en la relación de la u i a con el gobierno nacional en r e a l i d a d hasta determinado punto no porque digamos en dentro de la de la industrial el Hubo una, una discusión posteriormente al tema de, las, de la nacionalización de, las, de los fondos de la s a f j p muy fuerte. ¿no、es cierto? Es decir, ese muy fuerte es porque la mayoría de nosotros, normalmente, y me incluyo, opinamos sobre determinados temas sin conocer en profundidad lo que, lo que pasaba con, con los fondos de la s a f j p Lo más visible en ese momento era que realmente había fondos. Que estaban destinados al financiamiento, pero nunca de una pyme, siempre eran fondos que estaban destinados al financiamiento、eh, de grandes empresas y, por supuesto, que presionaron muy fuertemente、eh, dentro de la Unión Industrial, pero nosotros apoyamos la,、eh, apoyamos la, la decisión. Lo mismo fue las la presiones que hubieron en, con la crisis del campo, ¿no es cierto? Con, ¿Cuáles eran la las presiones para con la Unión i n t r a n a i a l Bueno, las presiones normalmente eran que nosotros no podíamos estar fuera de lo que eran los intereses de otros empresarios. Pero en mi pensamiento como presidente, yo tenía muy claro que más que una, un reclamo había una posición destituyente por parte del, de los sectores del campo. Entonces、sí. me opuse totalmente, junto con otros, ¿eh? no, junto con otros, a que nosotros acompañemos. Acompañemos la, la, la protesta. Este, lo que se l l、mm. Artemio m complejo, a a a b el que lo López llamó el complejo agromediático. Así es. ¿no? Que eran no solamente los sectores del campo, sino que también los medios de pronto、mm. se, se sí, sí. mostraron muy de un lado, muy claramente. Hay un encuentro, y esto lo digo al final porque es lo, lo, lo, lo que más,、eh, de más actualidad, d el jueves, en el Council of、Ajá. the Americas. Sí. Todos los años,、eh. sí. claro, sí, sí, sí. Ahí se van a cruzar muchos de los que hoy están representando los espacios políticos. Caso Cioli, caso Massa, caso m a c c i caso Galucho, y va a haber empresarios.、Eh, mientras yo trato de no ahorcarme con el auricular. s Enredo, j o a n i t a Las c u r a i usted no va a estar, ¿no? Ahí, en el no,、eh, yo he ido en alguna oportunidad, pero digamos que en otros años. Este año. Por la coyuntura tiene una, un interés、eh, más importante, digamos, porque están, como vos decías, están varios candidatos. En otros momentos era más un foro este, de debate. ¿Qué es el caso de l o v a m é r i c a Un foro、Cuentan? de ideas liberales. n o Eso. ¿Dónde se encuentran quien piensa? Como un coloquio de ideas, pero,、ah. pero, eh, sí. internacional, pero más internacional, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es un d e t a l e importante. a h o r a ¿Qué, ¿Qué ocurre generalmente ahí? Ahí es cuando los candidatos, como Massa el otro día con, con los empresarios diciendo que quería volver a un régimen complementario de AFJP, con las AFJP para el sistema de capitalización. Ahí es cuando los, empres los, los candidatos、eh, se sinceran frente a, a estos espacios. Yo creo, yo creo escuchar... que el, el, digamos, por parte del, de los, aquellos que están acompañando este, este proyecto, Me parece que ya no hay un tema de sinceramiento porque realmente están acompañando y, y, claro, Maza, y,、claro. y están definidos. Ahora, hay otros que podrán, podrán decir otras cuestiones y algunas no las dirán, ¿no es cierto? Es decir, muchas veces, yo digo, ¿qué, qué significa en, en la Argentina el hecho de, de no discutir el pasado? Digo, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que está significando? ¿Está significando que no vamos a discutir que a lo s metalúrgico s l o s mataron? Que a los textiles nos, nos, nos dejaron este,、eh, prácticamente sin trabajo. No vamos a discutir eso, porque digamos, para nosotros, como industriales metalúrgicos, lo primero que queremos discutir es precisamente que no queremos volver a las políticas que se implementaron en los 90, donde nosotros no solamente. Que las medidas eran las que nos, nos dejaban sin trabajadores y sin empresarios, sino que a su vez este, éramos maltratados en los despachos oficiales. Esta es la realidad. Entonces, si es eso la discusión del pasado, digamos, mirándolo, sé que tiene otras connotaciones la discusión del pasado, ¿eh? no, no soy inocente, pero digamos, viéndolo desde, desde el lugar este, que yo represento, digo, yo quiero discutir el pasado. ¿Cómo quiero discutir ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué? Por el, el council, Por el Council, council of Television.、Ah, o a,、no, a la no, mirada ¿por sobre el pasado. no, porque hubo algunas definiciones de que no hay que discutir el pasado, y digo yo, la verdad que, o que no hay que mirar el pasado. Que hay que mirar para adelante. Claro, entonces digo, sí, miremos para adelante sin olvidar el pasado.、No. Posiblemente es una deformación étnica que tengo, porque los vascos miramos mucho. La Al p s a d o ya. Es cierto que los、miramos、vascos. Mucho la historia. ¿Reúnen a la familia para comer los fines de semana religiosamente como los italianos o eso es un mío? i No, no sé, eso depende de cada familia. Depende de cada vasco.、Es. Depende de cada vasco. Sí, de cada, cada vasco tendría sus propias costumbres familiares. Bueno, nosotros, por ejemplo, ayer estuvimos todos reunidos en mi casa. ¿A, pues, a ver? Digamos, ah, bueno,、no, mira qué vasco no, que sos, ¿eh? Pero, pero no, pero no, no e r n o viste que era vasco? No era precisamente por eso. No o, queremos saber por dónde.、No, no, l día del niño, o s a、ah, b e l día d e niño. Ah, a y muchos te, niñitos en su que, familia. Hay que agasajar a, a los hijos. Chico tres chico? hijos y tres nietas. Claro. m u c h o s niñitos.、Sí. Eh, las Curaín se terminó el programa. Bueno. ¿Se nos terminó? Yo les agradezco. No, gracias por haber ¿eh? venido un día feriado,、mm. de verdad.、Eh, mm. Lo valoramos muchísimo, lo agradecemos tanto. Que a l g u i e nos n devuelve un feriado, <ríe> o ¿no、es cierto? Mire usted. Muchas gracias, Juan Carlos las Curaín, por haber venido. Hemos hablado del modelo económico, de la industrialización, del crecimiento y desarrollo.、Eh, en fin, de a lo que todo salga bien, igual. No, Amigos, que hay muchos industriales que le esquivan. Le esquivan a la、ah, política. Y la política sí. Y que... hace lobby al final, ¿no? Bueno, este, usted, yo le doy un pie, le doy la mano no, muy a usted. Son m u y lobistas dar... los, los empresarios. Ah, mire bueno, la pregunta general, que le t i r a la b i n el tema del lobismo, quizás sea.、Eh... Cuando yo digo que nosotros vamos a ver al secretario de Comercio Interior o vamos a ver al secretario de Transporte y le decimos que queremos desarrollar este, la industria ferroviaria, queremos hacer esto y lo otro, digamos, se s puede interpretar como un lobby,、sí. pero digamos, es, es una cuestión digamos, de un lobby de, de desarrollo. ¿no? Exacto, ¿Ves? hace falta también las reuniones, claro, claro. el cafecito, sí,、claro. y saber qué puede hacer uno. Exactamente, cómo puede aportar. No, y que, y que, que lo, también que los funcionarios conozcan cuáles son las capacidades reales que tiene uno para poder este,、eh, afrontar una, algún, alguna actividad. Y además preferible que vaya a la curana que vaya a Méndez, ¿no? Esto lo digo yo, no quiero que lo digan. Sí, yo también lo prefiero mandar a él. Si fuera por mí. <risa> Señores, así se terminó. Mirá quién vino. Este, Lotito, h a g r o k i Muchas gracias por gracias haber venido. Gracias a usted. Vaya a acostarse, urge. Sí, por supuesto.、Ah, no, pero no me mande, sin cana, ¿no? No, porque así está. Pero espere, yo digo, porque es feriado no, y puede aprovechar la en siesta, en cana. ¿no? Me estoy, ahora tengo que hacer la desgracia de sacarme la foto para. <risa> bueno, termina nunca eso.、Eh, el señor Rubén Viñoles, Agustín Camisa y Marínez Gutiérrez son nuestros. Equipo de producción y muchas gracias a ellos.、Eh, en la operación técnica estuvo Mauro Torres en la primera media hora, en la segunda hora estuvo Ulises Mendoza. Chicos, quédense en la 93.7, ¿eh? Nacional Rock. Como dice, me gusta que Gillespie dice mucho, ¿eh? A él ¿Eh? le queda bien. Claro, nosotros no. No, así que no debería copiarme de Gillespie porque me quedaría mal. Quédense en la 93.7 con Maitena Boitis y Diego m a n c u s i el programa que se llama Nunca lo sabrán, un programa muy de rock and roll. l